este tipo de bacterias y de toxinas que, además, eh, para que sean realmente efectivas, solo tienen que reaccionar con, con el cuerpo humano. pues eh, lleva a experimentos absolutamente en algunos casos, discutibles de modalidad y, entonces abiertamente ilegales. Los discutibles de modalidad son, por ejemplo, una práctica que es legal en Estados Unidos, que es la utilización de, de condenados a grandes penas o incluso la pena capital. Eh, que se prestan voluntarios para participar en, en estos experimentos a con, con la contraprestación de, de la conmutación de sus penas. Bueno, esto allí es legal, pero insisto que la modalidad de ello es muy, muy, muy discutible. Pero cuando ese recurso bien no es posible o directamente no, no se quiere recurrir a él, pues obviamente se recurre a la población y a la población civil y no se paran separan emprendas. Eh, hay ahora mismo en, en Estados Unidos un, un tema de polémica abierto en en la comunidad, eh, en la comunidad paranormal, que son, eh, y hay múltiples testimonios fotográficos de ello, una serie de aviones, eh, aviones eh, también no identificados, que eh, lanzan algo desde el aire, dejan eh, extrañas estelas eh, sobre, sobre poblaciones, trazan círculos, alrededor de una población dejando caer algo, dejando caer algo que es como la estela normal de un avión, pero que tiene ciertas diferencias y que a la larga se ve que, se ve que es un spray. Incluso en alguno de los casos más, más, más importantes, en alguno de los documentos fotográficos más importantes al respecto, se puede ver cómo se trata de aviones cisterna de, de la Fuerza Aérea, ...que por el embudo que utilizan normalmente para, para abastecer en vuelo a, a los aviones... ...pues dejan caer algo, dejan caer un líquido y nadie sabe qué es. En esas poblaciones se han, se han dado eh, generalmente eh, altos índices, eh, mucho más, normal, más altos de lo normal... ...de, de enfermedades alérgicas, enfermedades neumológicas, respiratorias... Eh, muertes súbitas eh, las, las muertes súbitas son, son un, un fenómeno que se da todos los días los, los famosos fallos cardíacos pero que tiene una estadística y tiene, y tiene unas cifras en las cuales eh, son absolutamente normales dentro de, de la epidemiología de, de la ciencia médica Y sin embargo, en algunas poblaciones donde, donde se han observado estos fenómenos, ese tipo de muerte súbita se dispara y se disparan a lo mejor en porcentajes que, que se elevan a, a un 1000%, que, que sigan siendo pocos, porque a lo mejor estamos hablando de, de, de cifras de 10 entre cada 100.000 habitantes, pero que ya eso es muchísimo más, eh, más alto de lo normal si ser paranoicos qué cantidad de cosas extraño haciendo, por no hablar del sida que dicen que ha sido una una, una historia que han montado en África. Si quieres ese eh, en plazo para hablar de ello en otro momento. Sí, esa es una historia apasionante que que se merece casi un programa Vale, ver. pues voy con antes de nada, no sé si darán con un montón de preguntas que nos han llegado Pablo de Madrid, por ejemplo, las preguntas te pediré que fueras breve si hay algún caso comprobado de control mental mediante la televisión por cable. Mm, hay un bonito episodio de Expediente X que, que echaron el otro día al respecto. Y, ...y realmente el uso, de, el uso de, de la televisión y del cine... Eh, de la, ...del control mental mediante la estimulación subliminal... ...es eh, una de las cosas en las que más se han investigado... En, ...pero no solo incluso en el terreno de la inteligencia... ...sino hasta en el terreno comercial... O sea, los, propios, ...los propios publicitarios han hecho grandes eh, investigaciones al respecto... ...y parece ser que la estimulación subliminal por lo menos en la manera en que, en que se entendía hasta ahora, que yo aquello de, de colar un fotograma con un mensaje cada cierto tiempo, pues no es eh, lo suficientemente eficaz como para, como para provocar estos efectos. Sin embargo, hay, hay una combinación que es bastante más, eh, bastante más sutil, que es precisamente utilizar eh, la televisión como un estroboscopio, como, un, como una, una lámpara que emite una serie de destellos con unas frecuencias cuando esas frecuencias imitan eh, imitan un, un ritmo cerebral el cerebro por, por, por simpatía se acopla es el mismo fundamento que esas gafas que hemos visto eh, anunciadas mega brain mega brains uh -huh. eh, que son mm, digamos que hacen que el cerebro por simpatía una serie de destellos pues se acople lógicamente aquí el, lo que se, lo que se pretende es conseguir estados beneficiosos favorecer la memoria la relajación etcétera etcétera pero mm, también sería posible es una habilidad pero es posible estimular precisamente estados de idad de ansiedad de paranoia etcétera etc eh, te pediría breve ahora tenemos mira, tres folios de, de preguntas saber uh -huh. delicante si se puede alterar la conciencia eh, la conciencia las ondas que meten los teléfonos móviles pues eh, que yo sepano Pero pero no lo sé todo Lo que sí te digo de los teléfonos móviles Es que puede escuchar cualquier conversación Que se tenga en un teléfono móvil Cuando quieran Hay, hay un ordenador en Londres El, el Echelón que, que está puesto allí por la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana y que está dedicado exclusivamente a controlar todas las comunicaciones electrónicas de Europa, tanto por Internet como por teléfono móvil. Así que atentos a que habláis por los teléfonos móviles, que se nos está escuchando por ahí. En el chat preguntan si puedes contar sobre el asesino de Kennedy, si tenía algún microchifo en los dientes, y no te voy a dejar contestar esa pregunta, lo dejamos para, a, vamos a hablar del asunto, dentro de poco, y el billete de un dólar y la decoración de la Casa Blanca muestran símbolos masónicos. Está la masonería detrás del poder político eh, norteamericano, brevemente. Pues eh, brevemente sí Pensemos que, que un altísimo porcentaje Creo que, que Además era Enrique de Vicente Quien, quien aportaba ese dato Creo que más de, del 85% De los presidentes norteamericanos Y añado yo, incluido el actual eh, Pertenecen a la masonería También pensemos una cosa Allí es una cosa bastante más normal Bastante más asumida Los templos masonicos son centros de reunión social En Estados Unidos No es una cosa tan extraña como pueda, mm -hmm. pueda parecer aquí Eh, nos preguntan también, visto de los Reños, si ha recibido alguna menaza eh, Sí, pero es inevitable Y no que hacerle mucho caso no. ¿no? Nosotros sí, respecto a un tema que Daniel nos pregunta Si pudo ser el, el, el caso de la colza un, un experimento gubernamental En su tiempo recibimos amenazas, nos quitaron algunos programas que hacíamos eh, ¿Dejamos el tema de lo hablamos en otro momento? O, o contéstalo, ¿tú crees que el de la, Col o sea, la, la colza es un experimento gubernamental? Eh, yo creo que es una posibilidad de contemplar Bien, eh, si ¿sí tienes algún dato sobre las transmisiones de virus en el metro en Estados Unidos Las emisiones de virus en el metro eh, vamos a ver eh, los transportes públicos en general y no solo el metro lo que se una de las cosas que, que consta que se investigaron de una manera de una manera más fehaiente es eh, concretamente en los aviones pero vamos, no me tenía que utilizasen el metro también es, eran eran parte de, del proceso de investigación pensemos que por ejemplo eh, meter a un pasajero eh, infectado con una enfermedad muy virulenta en avión y enviarlo a un país que se quiera desestabilizar de, de determinada manera, pues garantiza, entre otras cosas, que todos los pasajeros de ese avión, cuando, se, cuando desciendan, pues eh, pueden estar infectados y expandir la enfermedad por allí mmm, de una manera muy rápida sí, por supuesto si, eso es una posibilidad no solo contemplada sino sino investigada exhaustivamente hay un montón de preguntas que vamos a pararte la luego acerca de los hombres de negro del 666 el virus 666 y los extraterrestres pueden controlarnos pero hay una segunda parte esperando yo quiero introducirte y luego si acaso damos paso a esas llamadas después de esa introducción seguimos con estos misterios que esta estamos tratando de revelar cosas que están haciendo a nuestras espaldas a ...de algunos gobiernos... ...de este planeta nuestro. Hay más planes secretos. Hay más proyectos... ...que se están desarrollando... ...en estos momentos... ...a la sombra. El objetivo los pobladores del planeta la pretensión el control total de la mente de los individuos incluso hay quien se ha atrevido a planear un proyecto para implantar un pequeño microchip en la cabeza de determinados sujetos para en todo momento controlar su posición e incluso sugerirle determinadas acciones y controlar su voluntad No es ciencia ficción, es tan solo una parte de la realidad. Escuchemos a nuestro invitado. Afortunadamente voy a tener que, vamos a tener que contar de nuevo contigo para seguir hablando el tema, ¿te parece? Pues además que afortunadamente porque sabes que me encanta venir. Será un placer. Decíamos que había gente en Estados Unidos que está tratando de eh, tener micro eh, meter microchips en la cabeza de determinados sujetos para controlarlos y tú decías que era eh, nuestro, nuestro rodeo de delgado, nuestro sí. neurofisiólogo. Al menos él fue el que puso las, las bases. Pensemos que, que en, el, en el terreno de la estimulación directa del cerebro mediante mediante sensores, mediante microchips, llamémoslo como, como se quiera, él fue el pionero. Y fue una persona que que bueno que, que actualmente todo el trabajo que se pueda realizar ahora mismo en ese sentido, él fue el que puso las bases. Recuerdo que, que en los años 60 hizo un, un experimento sumamente espectacular y, y, y muy de cara a la galería, que fue implantada a, a un todo de lidia. A un toro de Lidia, a un toro de Lidia, y eh, colocarse él, eh, en la plaza con un mando a distancia, literalmente con un mando a distancia. Y bueno, cada vez que cada vez que el toro intentaba arrancarse hacia él, este hombre pulsaba el botoncito y el animal se quedaba frenado en seco. Mm, eso es la base. Es decir, es eh, posiblemente la parte, la parte más primaria de esa investigación, es decir, pues eh, induzco una parálisis motora total en, en un individuo simplemente con un pequeño estímulo eléctrico en el cerebro. A partir de ahí, mmm, pensemos que han pasado casi 40 años eh, y la velocidad a la que avanza la tecnología, la, min la miniaturización de, de todos los componentes electrónicos, etcétera etcétera, pues da un poco de escalofrío pensar hasta dónde se puede haber llegado. El conocimiento del cerebro humano ha avanzado mucho desde entonces, el conocimiento de la electrónica también. Y, y no, no son posibilidades de ciencia ficción, son, son posibilidades muy reales. ¿Te parece que hablemos de lo que sabes o que, que, que se, se, se, se intuye que se está haciendo ahora de esos proyectos nuevos de la CIA y de gobiernos secretos? ¿Qué se está haciendo en este momento? En este momento, eh, el gran reto, y, y es posiblemente en lo que están volcándose, es la, la comunicación electrónica. Cuando te hablaba hace, hace un ratito de, de Echelón, Echelón es, eh, es una, curiosamente, la primera referencia que tuve yo, y luego tuve Las Reales, eh, venía en una película, en, en Enemigo Público, y, y lo investigué y descubrí que, nuestro, que el Parlamento Europeo tiene, tiene planteado una queja oficial al gobierno de los Estados Unidos, Por, por el tema de Echelón y que incluso un fiscal italiano tiene abierta una causa al respecto por, por invasión de la intimidad por, por conculcar el derecho a, a, la, a la privacidad de, de los ciudadanos y eh, allí en Londres en merced al acuerdo que tiene que tiene el servicio, el servicio secreto británico con, con sus homólogos americanos pues eh, está instalado es un eh, ordenador capaz de utilizar eh, Y fiscalizar absolutamente todo lo que se mueve electrónicamente en Europa. Hace poco... Eh, claro, que... o sea, debe ser tremendo eso, ¿no? Porque tratar de controlar todas las comunicaciones, los miles, millones de teléfonos móviles que hay en, en Europa, claro, Internet... Pero además tiene una, tiene una rutina muy curiosa. Y hace poco además los internautas tuvieron una, una iniciativa, no sé si muy útil, pero por lo menos eh, muy, muy atractiva. Echelón, el programa que lo, que lo dirige, está destinado a detectar y determinadas palabras, palabras... Subversivas, eh, palabras que, que hiciesen referencia a revolución, eh, artefactos explosivos, todo lo que pudiese interesar a, a la CIA. La propia CIA es una, sería una, una palabra que, que en un email, por ejemplo, llamaría la atención y haría que, que ese email eh, fuese automáticamente revisado. Uh -huh. Y entonces eh, salió en Internet una, una iniciativa por parte de un grupo de internautas de hacer el día contra Echelón. Y es eh, un día eh, poner llenar, hacer mandar miles de emails todos ellos con, con las palabras más subversivas que se le puede imaginar a la gente para ver si se saturaba aquello y, y se convertía por lo menos en, en un diapos inútil no creo que sirviese de gran cosa pero por lo menos sí, sí demuestra que, que la comunidad de internet tiene cierta conciencia sobre el tema uh -huh. ¿Alguna cosa más que se está haciendo? Eh, se hablaba también de que la guerra por ejemplo, en la guerra del Golfo, la última guerra en la que participó Estados Unidos eh, que todavía sigue, aunque no se hable de ella, habían experimentado con los iraquíes y los habían machacado con guerra bastante. Es cierto, sí. eh, allí, y, no sé, y si hubiese sido solo a los idaquíes, pues les hubiese salido bien. El problema es que de rebote todo eso terminó afectando a las tropas amigas. Nadie ha conseguido explicar, ni siquiera desde el entorno de, de la propia ciencia médica, qué es el famoso síndrome del golfo. El síndrome del golfo eh, es eh, un, una enfermedad que afecta a los, a los veteranos de la guerra del golfo, y a veces lo que es peor no a ellos sino a sus descendientes cuando posteriormente tienen un hijo suelen, suelen salir con, con tremendas malformaciones congénitas esto algunos casos de, de niños sin brazos niños sin pies niños con las piernas unidas como, como si fuesen una pequeña sirena eh, casos absolutamente demenciales pero además eh, eso, se, eso sigue actuando, actuando en IDAC que es ahora mismo uno, uno de los sitios de mayor mortalidad por enfermedad la mortalidad infantil ya ni te cuento o sea, se ha disparado a alimentos impensables y encima eh, está el embargo y, y la gente está muriendo a miles todos los años y, y no tienen la más mínima posibilidad de tratarse con medicinas porque no se les pueden mandar medicinas sí. y cada vez que intentan eh, montar una planta química por si acaso pues se les bombardea y tampoco sí. las pueden producir ellos. he dicho que era la última guerra en la que participamos no es cierto porque se metieron también los americanos en Yugoslavia en esa guerra de, de aquí cerca ahí sí se sí, sí, sí tienen constancias de que hayan Eh, experimentar con algún tipo de arma especial, química, bacteriológica, electrónica? No, en principio, en principio todavía está muy reciente para, para que haya salido alguna filtración. Uh -huh. Es decir, eh, cuando, cuando los que nos dedicamos a esto terminamos sabiendo estas cosas, pues es o bien por, por una filtración, que además luego que, tiene que, que tener visos de verdadera y tiene que confirmarse de alguna manera, o, o bien directamente porque han pasado ya los años pertinentes y acaba desclasificándose una parte. Es muy probable. Eh, pensemos, que, pensemos que ahora mismo mmm, la comunidad de, de inteligencia en un, en un conflicto de este tipo no va a quedar separada sobre todo porque esas situaciones de caos generan, generan una cierta anarquía y una suspensión de la legalidad que a ellos les viene perfecta para, para poder actuar a sus anchas sin tener que soportar ningún tipo de control ningún tipo de, y sobre todo ningún tipo de consecuencias si son descubiertos. A fin de cuentas eh, los crímenes de guerra terminan pagándolos los perdedores y es muy difícil que el ganador de una guerra se le, acabe, se le acabe viendo en el tribunal de la Haya. Eh, algunas preguntas de los seguintes nos dicen ¿Por qué Estados Unidos está, está experimentando con su propia gente? Pues la, la respuesta es, es de perogrullo, terrible, pero de perogrullo porque son los que tienen más a mano. Ya, sí, pero también lo hacen con otra mucha gente de otros países, ¿no? Sí, sí, países, por supuesto. ¿no? De, hecho, de hecho, posiblemente todos aquellos eh, experimentos um, peligrosos, digámoslo así, eh, suelen peligrosos en cuanto a que se pueden escapar de las manos, suelen realizarse en el extranjero. Pero incluso no solo los Estados Unidos, o sea, se ha descubierto que, que empresas farmacéuticas, empresas privadas sin ningún interés en la geopolítica, eh, utilizan cosas como campañas de vacunación, como, como campañas de, de esterilización de la población, de anticonceptivos, etcétera etcétera, para probar cosas nuevas. Eh, hace poco vi la noticia de que, había, de que ya se iba a comercializar un, un anticonceptivo que da un implante subcutáneo en, en las mujeres y que solo le, les, les iba a impedir ovular durante una serie de años y tenía muchas ventajas, etcétera etcétera. Lo que sabe muy poca gente es que para llegar ahí ese tipo de, de anticonceptivos ha sido probado en multitud de países del tercer mundo, tanto en África como en, como en Sudamérica. Y en Filipinas, en Filipinas hubo un caso en el cual hubo miles de niñas afectadas y, y lógicamente en aquel momento eso tenía unos efectos colaterales hasta que se fue puliendo francamente terribles, desde cáncer, eh, niñas, las de Filipinas en concreto hubo muchos casos de ceguera. Eh, no se sabe muy bien por qué efecto colateral que no se había, no se había testeado y bueno, aquello se vendía a los, a los gobiernos implicados como, como un favor, como un acto humanitario es decir, ustedes tienen un problema de población, nosotros se lo solucionamos gratis y en realidad los estaban convirtiendo en conejillos de indias no solo conspiran los gobiernos, las grandes empresas también conspiran Entonces, lo suyo nos quedan tres minutos, y si damos preguntas si ¿sí es una arma biológica lo dejamos para ese próximo programa que vamos a hacer sobre ello Sí, pero se, se puede decir que hay una muy buena posibilidad y desde luego hay un montón de datos que apuntan en ese sentido. ¿Se ha dado el caso de control mental sobre altos dirigentes políticos? ¿Nos preguntan? Eh, intentarse se ha intentado y de hecho de hecho, ha habido, ha habido mmm, bastantes. Pienso, por ejemplo, en, en un caso mmm, tremendamente sangriento como era el de Diamín al cual hay un informe desclasificado de la CIA, que, se, que curiosamente eh, se trata sobre la brujería y las creencias tribales en las operaciones en África. Y eh, en ese informe, eh, ya digo, ya no es confidencial, ya está desclasificado, se barajaba la, la posibilidad de aprovechar la superstición o las creencias animistas de los dirigentes locales para eh, no solo controlarlos políticamente, sino para pro, eh, provocar purgas de, de elementos subversivos, etc., etc., pues um, camufladas de, de actos, de sacrificios rituales o de actos religiosos. Y eso hace la CIA que no estará haciendo Estados Unidos y otras eh, agencias, el Mossad, eh, y otros, eh, perdón, Rusia y otras, otra serie de, de potencias, ¿no? Debe ser tremendo sí, lo que se está cociendo ahí. Pensemos además que la CIA no es el mejor servicio de inteligencia del mundo. La CIA en muchos aspectos, y por eso estamos hablando aquí de ella, es muy chapucera. Eh, si la CIA no fuese chapucera, este programa no tendría sentido porque no nos hubiésemos enterado absolutamente de nada. Pienso en el Mossad. El Mossad es, sin lugar a dudas, el mejor servicio de inteligencia del planeta. Nadie sabe lo que hace, nadie eh, descubre sus actividades. con un servicio de inteligencia es bueno, puede hacer todo esto y quedar absolutamente impune. que terminar Santiago ¿hay formas de defenderse de estas amenazas o que Dios nos pille confesados? no, no, en absoluto ah, claro que hay formas sí. y, y de hecho yo no me dedicaría a estas cosas si no creyese que hay formas y una de las formas es precisamente informarse informarse es eh, buscar detrás de cada noticia de, de cada noticia no ser paranoico y, y ver fantasmas en todos sitios pero a veces si sí, escuchamos o leemos una noticia que no nos encaja que algo nos parece extraño Pues en algún sitio, alguien tiene otra versión. A lo mejor cuesta más, cuesta menos, hay que, hay que leer eh, revistas, hay que buscar en Internet. Escuchar esa otra versión y ver si encaja mejor en la realidad que la versión oficial que nos han dado. Y a veces, las versiones no oficiales, curiosamente, explican mejor los hechos que las versiones oficiales. Bueno, para eso estamos, para tratar de mostrar esa otra parte, por lo menos dar claves para que la gente se pueda informar. Gracias, Santiago, ha sido un placer. ¿Te emplazo para la semana que viene a hablar de Huaco, de del SIDA o de esos temas que tenemos ahí pendientes? Cuando quieras. Será un placer. Gracias también por esas tres suscripciones que han sido para tres oyentes que enseguida vamos a dar de la revista Enigmas donde eres redactor jefe. Gracias.